No sé si alguna vez estuvo tanto tiempo continuo acá, pero debe andar casi que batiendo su récord de permanencia continua en Punta Dales. Este. Me refiero a Pablo Broder, que lo tenemos por aquí, por los estudios de Aspen Punta. Buen día, Pablo. Buenos días. Y esto de batir récord sería sí. bueno, porque eh, creo que el año pasado también estuvimos con mi mujer algo así como 90 días, 95 ah, días. Sí, tanto. Pero y en una es hay quien te dice que el año que viene estoy en 120 días está bien yo va, va, y, va. Y va, vamos, vamos vas mejorando creciendo. tu propio récord total soy joven yo y seguro. tengo tiempo para para batir mis propias <ríe> marcas no muy bien muy bien muy bien muy bien pero sí, sí. bueno pero pero estábamos hablando contigo el verano que resultó es fantástico qué es fantástico, fantástico qué fantástico, qué manera fantástico. de poder disfrutar la gente no no, ¿no? por fantástico. suerte demasiado caluroso te diría, sí demasiado gusto, demasiado pero, sí Y demasiado falta, demasiada falta de agua también. Y el, prob se, el problema es la, la lamentablemente lo de los incendios, Que ¿no? claro. eh, de alguna forma eh, es un motivo de preocupación. Bien, bien. Acá en Uruguay los incendios, por suerte, no podemos apagar. Ahora me parece que en Argentina está complicada no, la cosa, ¿no? Argentina se hace una cosa. Porque hay incendios de todo tipo. No solo eso, sino que entre los incendios y las sequías, la Argentina, cuyo cuya fuente principal de ingreso de divisas, su balanza comercial exterior, está en el campo fundamentalmente, ¿Seguro? va a perder aproximadamente un tercio un tercio de la cosecha. O sea, se estima que la pérdida del de ingreso de divisas de la cosecha ya en, esta, en estas próximas campañas, va a ser entre 15 y 20 mil millones de dólares. Mucha plata. Que es mucha plata, plata. Mucha plata. Y lamentablemente, eso es una de las pocas cosas que no se la podemos achacar al gobierno. Claro, que ¿Sí? no llueva. El, el, el, el, el <risa> controlar mejor los incendios, pero de la sequía, eso sí no se lo podemos achacar. Sí, sí, sí. Va, sea, ser, va a ser un, un, una, una situación que de alguna manera, mira vos qué interesante, se me acaba de ocurrir, Cuando asume el poder Néstor Kirchner en el año 2003, eh, después del marasmo que fue la crisis del 2001, le recuerdo a los oyentes que esa fue una crisis muy terminal, tuvimos un día de cinco presidentes, etcétera, etcétera. Cuando asume Kirchner con el 22% de los votos, la presidencia, le tocó eh, sus, sus números, la, la performance de la de la presidencia de Kirchner en entre 2003 y 2007 son absolutamente favorables desde el punto de vista económico entonces decían, este es un genio no, más que un genio era un periodo incomparable en el mundo que favoreció a las economías emergentes y a las economías que producían productos primarios. Los precios en ese momento fue la, dólar, eh, la, la soja que creció a 550, 600 dólares la tonelada, etcétera, etcétera. Aparte, baja de tasa de interés, es decir, todo un, un fluir de capitales que te tiraban la plata por la cabeza en el mundo para que quieras tomar prestado. Es decir, una, serie de, una fiesta. Todos los astros alineados. Todos todo se le, se le ani, alinearon los astros, como vos bien decís. Y eso fue lo que determinó de alguna manera una presidencia que después se dilapidó ya en el segundo periodo que le tocó a Cristina. Eh, y de alguna forma eh, estamos padeciendo en este momento quizás los quizás veinte 20, 20 y pico de años peores que le tocó a la Argentina vivir en materia de institucionalidad. Uh -huh. Y esto es así, lamentablemente es así. Eh, y tenemos un montón de cosas que realmente eh, no es que llaman la atención. Mira, si yo te quisiera referir, ¿cuáles fueron los tres hechos de los últimos días que se podrían mencionar? Yo te diría, un hito importante es la apertura de la Asamblea Legislativa el primero de marzo con el discurso del presidente, que después te voy a comentar algo. Segundo, eh, la cerrada de los ojos del Fondo Monetario. El Fondo Monetario está resignado. Vos sabés que el Fondo Monetario, con el último acuerdo que se logró con, con esta institución, hace revisiones trimestrales sujeta esas eh, revisiones trimestrales a una inspección de cuyo resultado se conviene que el fondo te dé la plata necesaria, te la da por un lado con una mano para que vos con la otra mano se la devuelvas. La cambias de bolsillo. Efectivamente, más o menos. O sea, son 5 mil millones de dólares que, los, que la Argentina tiene que pagar cada trimestre y que depende de los resultados... Eh, el fondo le presta, fondo para que le pueda presta fondo. y a los tres días el fondo, el fondo lo recibe de vuelta. Son 5.400 millones de dólares. Pues bien, esto estaba sujeto a que la Argentina cumpla determinadas pautas en materia de reservas, en materia de crecimiento del Producto Bruto, en materia de inflación, etcétera, etcétera, de déficit fiscal. Es decir, una serie de eh, índices que se toman en cuenta. La Argentina no cumplió con nada de eso, Con nada. Y sin embargo, milagrosamente, no tan milagrosamente, el Fondo Monetario aflojó la rienda. Se hace el bonito Y vos me preguntarás, o los oyentes se preguntarán, pero que los, los... ¿El Fondo Monetario son estúpidos? ¿Son sonsos que no ven la realidad? Es que el Fondo Monetario está en, entregado. ¿Vos sabés que Tanto sea en las se finanzas no internacionales. En las finanzas internacionales como en las finanzas domésticas, cuanto más le debes a una, a una persona, el más preocupado es el acreedor y no vos, uh -huh. porque él está desesperado por cobrar. Y el que más te va a ayudar para que vos puedas devolverlo es ese. De alguna manera, el fondo está entregado porque si aprieta el, el, el, el volante, el cinturón, y le pide más a la Argentina, la Argentina va al default. Y cuando va al default es impredictible el camino institucional. Sin embargo, como piensan que faltan 8 o 9 meses para que asuma un nuevo gobierno, dice, bueno, vamos a cerrar los ojos y esperamos a que venga el nuevo gobierno, porque de otra manera, si nosotros apretamos más el cinturón, vamos a contribuir y van a decir que nosotros somos lo que, el, nosotros, el fondo, somos lo que hemos contribuido a la caída de este nefasto gobierno que tiene la Argentina. Es como, darle, es como darle un calmante al enfermo terminal. Absolutamente, pero sin ninguna perspectiva, ese calmante, uh -huh. de que sea terapéuticamente eh, mejora, me, me, en el sentido de que mejore la salud del, del enfermo. No, es, mantenerlo, de repente, es mantenerlo, es mantenerlo, nada más. Uh -huh. Y la tercera cosa es que la Argentina, en este derrotero, esta tercera novedad, que yo esta noticia que yo te menciono, es la reserva. De nuevo... Pese a los ceposos, vos sabés muy bien que Argentina tiene cepo, cepo, vos no podés comprar dólares, vos no podés eh, no podés importar un tornillo sin un, una, una autorización del Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera. Pese al cepo, Argentina perdió este año, este año, este mes de febrero, 889 millones de dólares de una caja que ya está casi en cero. O sea, 889 millones de dólares para Brasil no es nada, para México no es nada, ni qué decir, para un país que tiene las eh, finanzas saneadas. Argentina perdió, este mes de febrero, tuvo que vender 800, casi 900 millones de dólares. Y vos me preguntarás por qué. Porque si dejaba correr la cosa, se le iba el paralelo al diablo. Entonces tuvo que vender para mantener los dólares del paralelo. Y vos me preguntarás, bueno, ¿y qué pasa si... Eh, dejan soltar el paralelo un poco más y entonces con buen criterio desde el punto de vista de la óptica de ellos no de la mía es que si sube mucho más el paralelo la traslación efectiva es a los precios y aumentando los precios ya los, la inflación que está claro. en un modestísimo estoy ironizando 100% de inflación se puede ir a niveles impredictibles esas son de alguna manera Jorge los tres puntos de, la, de los últimos días, pero parió la abuela. ¿Qué bueno, para pasó? un poquito, para un poquito. Vamos a detener el parto. Además de esa noticia que me dice parió la abuela, cosa que yo no sabía que la abuela ni embarazada estaba, ¿no? Ah, pero bueno. bueno, sí. No yo, lo sabíamos. No aparte lo sabíamos, de Alex. eso, aparte de eso, este, y son dos, dos preguntas que te pido me contestes después de una pequeña pausa. Te quería preguntar cómo se explica que hayan los líos y los enfrentamientos que hay en diferentes partidos de políticos de Argentina por llegar al poder en las próximas elecciones ¿Quién, quién se quiere hacer cargo de esta criatura? ¿Qué, ¿Qué tiene la criatura que pese a la situación ya inmanejable podemos, no? es, una, es una, una situación inmanejable en Argentina ¿Por qué hay tanto interés de hacerse del poder de un país con tantos problemas? Ya vuelvo y me contestas Frecuencia abierta. En Obo Beach, de Enjoy Punta del Este, te esperan sunsets únicos. Tan únicos como disfrutar de la mejor música bajo el sol y la luna. Tan únicos como los sabores de una gastronomía inigualable. Tan únicos como un trago refrescante con vista al mar. Te esperamos con hasta 25% de descuento con Visa Itaú débito o crédito emitidas en Uruguay. Enjoy Punta del Este Casino and Resort. Experiencias únicas en un único lugar. Somos tierra de encuentros y de eventos. Vuelven los espectáculos gratuitos a El Placer Zona Joven. 4 de marzo, show conjunto de Axel y Lucas Hugo. Desde las 21 horas, El Placer. Un espacio público recuperado para el pueblo de Maldonado. No te lo podés perder. Invita Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro. En la Universidad CLAE pone en práctica tu profesión Porque tenés práctica desde el primer año y durante toda la carrera No tenés que esperar años para saber si es lo que te gusta o no Ni esperar a recibirte para empezar a vivir tu profesión Además, tenés acceso a la mejor tecnología Y tiene un enfoque humanista Poné en práctica tu profesión Informate más en clae.edu.uy Universidad CLAE, comprometidos contigo Estás con Jorge Méndez En Frecuencia Abierta Escuchando las voces de los protagonistas A ver, Pablo, explícame cómo es Yo te decía que antes de contestar a tu mm. buena pregunta ¿Vos te acordás que había un programa en la televisión argentina Que era de Mario Pergolini mm. Que se llamaba Caiga quien caiga sí. Que en esa audición, eh, Eduardo de la Puente Cuando Mario hacía una pregunta Eduardo de la Puente decía ¡Qué buena pregunta, Mario! Seguro Y esa fue una muy buena pregunta tuya, pero antes te voy a contar lo del parto de la abuela desde ah, mi bueno. punto de vista. Uh -huh. Porque eh, resulta que frente a las novedades, novedades o no tan novedades, pero las circunstancias que ameritan un comentario de noticia, eh, ocurrió ayer el tema de Messi y el sí. ataque narco. Sí. Y esto es algo que vale la pena una reflexión, Jorge, porque... La Argentina está asolada por la, por la invasión narco centralizada en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe y que se está trasladando a, a provincias aledañas e incluso en muchas partes de la provincia de Buenos Aires y en otras provincias también. Hay rutas donde vos no podés transitar directamente por bandidos, sean narcos o no, que te eh, paran el coche eh, o eh, de alguna manera con artificios como para asaltarte. Eh, de modo tal que, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué este, esta, esta conmoción mundial? Porque en el mundo se habló de la balacera al, eh, a la carnicería del suegro de Messi en la ciudad de Rosario. 14 tiros, que no es poco ni mucho menos, no lo estoy minimizando. Pero eh, no es comparable siquiera con la balacera permanente que reciben... Juzgados, fiscalías, estudios de televisión, emisoras de radio. O sea que es un hecho casi común las agresiones a balazos en, Rosa en la ciudad de Rosario. ¿Y por qué sucedió esto? Porque Messi es la figura casi más popular del mundo. Pues hay que saber, no solo ganó el, el premio de best uh -huh. de, de esta, esta, esta asignación de premios que hubo al mejor futbolista, sino que otra, otra revista también hizo un, un ranking de los mejores futbolistas de todos los tiempos y salió primero Messi. Es decir, es una figura mundial y esto logró una repercusión tal que ayer en los medios argentinos y también en muchos internacionales no se hablaba de otra cosa que del tema de Messi, eh, que por supuesto Eh, desnuda, pero desnuda patéticamente, toda un, una, una absoluta incapacidad del gobierno argentino, ya sea nacional, provincial o municipal, para enfrentar a en este momento a un flagelo creciente que preocupa muy seriamente. De modo tal que, que pero quería referirte a esto, o sea que lo de Messi, gravísimo, lo del suegro de Messi, no es nuevo en relación a Rosario, que insisto, es tan importante, todos son importantes, un asesinato de cualquier índole es importante, pero que se homologa también con que te acribillen a balazos. La casa del gobernador uh -huh. también fue, fue balanceada. De modo tal que, eh, pero sucede que produjo tal repercusión que movió todos los hilos del gobierno. Y voy a tu buena pregunta, Jorge, en lugar de uh -huh. Mario. Uh -huh. eh, ¿Por qué la gente eh, quiere, por qué los hombres quieren acceder al poder por una casi tautología, por el poder primero el poder, el poder seduce mucho a mi criterio, yo no soy sociólogo pero evidentemente ni psicólogo, pero evidentemente eh, el poder seduce mucho pero también seduce mucho las consecuencias del poder que son el prestigio personal mucha gente no necesita de acceder al poder para tener prestigio por sus propios valores personales Pero resulta que de pronto hay quienes necesitan el poder para poder aquilitar cierto valor personal. Y segundo, por la caja. Acá hay mucha plata en el, en el manejo. Aunque, aunque, en el manejo el aunque el país esté como está. Mira, hay un detalle. Cristina <coughs> Kirchner es una figura totalmente devaluada. Eh, no, las encuestas dicen que no va a tener según las encuestas, no, no va a tener posibilidad alguna de, de acceder a una eventual nueva presidencia, aunque, aunque ella se, si es que ella se, pro, se propone que se puede sigue, proponer, sigue manteniendo el colchón del 30%? por que me hablaba siempre. N las encuestas están hablando un poco menos ahora creo que no hay nadie que supere más que el 20% pero yo Leo, leo lo que dice las encuestas más o menos suponte que Cristina personalmente puede tener el 20% el partido, si, si el frente, frente de todos se unifica puede llegar a tener el 30% pero en este momento incluso con la pretensión de Alberto que dicho sea de paso, te comento el día de ayer el, el día primero de marzo cuando fue la asamblea legislativa aparecieron acólitos de Fernández de Alberto Fernández Poniendo afiches en los alrededores del Congreso que decían Alberto Presidente 2023. Sí, sí, sí. Que tapaban, curiosamente, otros que estaban, que tapaban, que estaban en esa misma pared, que decían Cristina 2023, adelante, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los hermanitos se pelean entre sí. sí, sí, sí, sí. De alguna manera. Era un detalle, el presidente y la vicepresidenta, ¿no? Pero, pero hay eh, mu mucho, mucho en juego cuando querés acceder al poder. Y hay mucho en juego. En dos dimensiones, Jorge, en cuanto a futuro y en cuanto a pasado. Porque por un lado el futuro seduce, ya te digo, plata, poder, prestigio, etcétera, Y por otra parte, los que ya están, de pronto no quieren largar. Por estas mismas razones, pero quizá también porque si largan el, la revisión posible de sus hechos puede que no le resulte demasiado agradable, incluso desde el punto de vista de la justicia. Uh -huh. De modo tal que hay, una, hay un sinnúmero de causas que pueden determinar eh, esa apetencia del poder. Lo que sucede también, Jorge, es que no ya en el, en el oficialismo, en el, en el kirchnerismo, que se pelean, pero hasta ahí no más, el kirchnerismo tiene tres figuras que no son tales porque son totalmente devaluadas, que son Sergio Massa, que es el ministro de Economía, que es el, el hombre estrella del gobierno, el único, la única figura del gobierno, que hizo una modestísima, por no decir que pobre, eh, pobre performance, porque la, la inflación que él pretendía que estuviera en el 3% mensual, el 7, 6, 7%, que los números de la economía dan mal permanentemente, pero sigue siendo el única, la única persona, ese tríptico que conforma con Alberto Fernández y con Cristina, el poder es real en la Argentina. Alberto Fernández es un pobre hombre, realmente. De, <coughs> demostración de todo esto que me venías diciendo y cruzando, cruzando <coughs> para la otra vereda. Rodríguez Larreta, el gobernador de... de de la ciudad de Buenos Aires. De la ciudad de Buenos Aires eh, también hizo este su su, eh, su puesta a punto y evaluó su propia gestión. Y por lo que pude leer, este fue más bien un discurso político que de un gobernante dándole explicaciones a a la gente de cómo ha estado gobernando. ¿Se autoproclamó? como candidato a presidente. Uh, primero. La respuesta, la primera respuesta es sí. Este uh -huh. fue un discurso de lanzamiento y su, pro, y su autoproclamación de candidato a presidente. Definitivamente uh -huh. esto es así. Uh -huh. Este fue el, incluso previsto que él lanzara su precandidatura a la presidencia desde el, eh, juntos por el cambio. Y así está expresado. E hizo un raid por todos los medios de comunicación habidos y por haber. Esto está claro. Segundo, Lo que él hizo, en ese, en ese sentido también, yo no lo escuché totalmente, ni mucho menos, pero por lo que uh -huh. leí, él hizo una, una autoapología de su gestión. Que la verdad, si vos podés eh, rescatar algo en algún punto de la Argentina, es la transformación que tuvo la ciudad de Buenos Aires los últimos 20 años. Desde la época que Macri, fue eh, intendente o jefe de gobierno, sí, sí, sí. y donde eh, Rodríguez Larreta fue su jefe, su jefe de gabinete, su primer ministro, de alguna uh -huh. manera, hasta la gestión propia de, de Rodríguez Larreta como jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Y realmente, Buenos Aires, independientemente, que tiene, por supuesto, muchas falencias y muchas necesidades, la Argentina es un país virtualmente quebrado, pero dentro de ese increíble escenario la Ciudad de Buenos Aires está eh, absolutamente transformada y sigue en un plan de transformación. No solo en el tema eh, edilicio, que vos lo tenés que ver, está eh, permanentemente cuestiones nuevas, sino también desde el punto de vista educativo. Eh, eh, este año van a empezar con 192 días de clase cuando la, la mínima obligatoria anual es 180 y muchas provincias no llegan ni de ahí a ese número. Eh, muchos de los que, casos que la ciudad de Buenos Aires con eh, asistencia de seis horas y también algunos con eh, jornada completa estoy hablando siempre de la educación pública y así sucesivamente por, su, por supuesto por fuera de que hay un montón de problemas e insisto por algo que le ocurre a todos los gobiernos no peronistas que es la eh, oposición férrea, ciega eh, de alguna manera destructiva de dos sectores, el sindicalismo que está sigue cooptado por el peronismo y aparte por los movimientos sociales que están también cooptados por el peronismo a nivel nacional por los planes sociales que en este momento tenemos el 40% de la gente con planes sociales. Pablo, este va a ser nuestro último encuentro acá en estudio en el verano. Así es, ¿Sí? así es sí, lamentable, lamentablemente Hablame. voy a volver a la hermosa Buenos Aires pero mm, a la muy mm, lastimada Argentina. bien Gracias por, por la estadía acá en Punta del Este, por visitarnos acá en el estudio y seguiremos por teléfono. Los contactos por supuesto, matidos. y voy a extrañar, no, no, lo voy a, no te voy a extrañar porque seguiremos en uh -huh. contacto telefónicamente, pero voy a extrañar esta, esta, esta reunión con Héctor, con uh -huh. los amigos de Aspen Punta y este, esta vista hermosa que tengo en este escritorio de la Bahía de Maldonado. Gracias, Pablo. Un abrazo. Muy amable. Estuvimos conversando con el economista Pablo Broder. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Fre Frecuencia abierta